El regreso a la fase 1 de algunas eh, localidades hace que la gente no trabaje, no pueda salir eh, y por eso el gobierno provincial también brinda asistencia a las comunas que están en fase 1. Para charlar de este tema estamos en comunicación con el Ministro de Desarrollo Social, eh, Diego Álvarez. Diego, Pali Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Pali, ¿cómo estás vos? Saludos y... a la audiencia también. Bueno, eh, Diego, a ver, contanos un poquito. Eh, sé que han mandado algún refuerzo a los municipios que están en fase 1. Sí, eh, la semana pasada una vez tomada la decisión de, de pasar a fase 1, primero cuatro localidades y después la localidad general Pico, el gobernador dispuso que se reforzaran las partidas enviadas a los municipios para atender la, la mayor demanda alimentaria que se, seguramente se va a despertar, producto de familias que no pueden salir a trabajar y que tienen que permanecer en su domicilio en aislamiento obligatorio. Ya se notaba Diego, eh, que estábamos en fase 5 antes bueno, de, de estos casos y el, que estallara ahí el brote en Catriló de una menor demanda eh, en el área tuya? Sí, eh, a ver, después de los primeros 45 días de aislamiento, de la, digamos de la, desde marzo hasta que duró la primera este, fase 1, ahí hubo una demanda bastante importante de aumento de, de módulos alimentarios más allá de todos los refuerzos que se dieron desde el Gobierno Nacional como tarjeta alimentar, de, que hemos cubierto también con la tarjeta social provincial. Eh, pero bueno, una vez pasada esa fase y a medida que se fue normalizando la actividad económica eh, hubo una merma bastante importante. Eh, digamos, sí persistía todavía la demanda, pero había ya este, bajado paulatinamente a medida que fueron incorporándose las distintas actividades económicas. Uh -huh. eh, ¿Hubo municipios que requirieron asistencia del área tuya? Eh, a ver, nosotros hicimos un... Como, como todo marco de política social que hacemos del gobierno provincial en el marco de la descentralización. Uh -huh. Lo que se dispuso fue a partir... La, la, el primer refuerzo fue a partir del 19 de marzo uh -huh. que se destinaron 50 millones de pesos distribuidos por índice de la coparticipación a todos los pueblos de la provincia, atendiendo que estábamos todos los pueblos en fase 1. Sí. Después hubo dos envíos más de dinero a los municipios, este, de acuerdo después a distribuciones de cantidad de habitantes, y a medida que fueron este, requiriendo atención económica para, para afrontar la mayor demanda social, se fueron girando fondos. Eh, la semana pasada, el gobernador dispuso reforzar en 11 millones de pesos las partidas destinadas a las cinco localidades que entraban en fase 1. La semana anterior a esa, habíamos estado haciendo entrega de módulos alimentarios tanto a Santa Rosa como a General Pico. Ah, está bien. Eh, Diego, eh, la situación de los comedores, eh, sé, bueno, sé que está todo medio descentralizado, pero ¿cuál es el panorama que tienen? ¿Están funcionando a pesar de que están en fase 1? Sí, eh, los comedores de las localidades que están en fase 1, aquellos que los tenían en funcionamiento, obviamente con cumplimientos estrictos de, de los protocolos que se instrumentaron, eh, están funcionando y entregando las viandas correspondientes para atender la, la demanda normal y habitual que tenían. Parte de este refuerzo económico que manda la provincia también es porque entendemos que va a haber una mayor demanda de los comedores municipales, y este, de personas que viven en los barrios donde están los comedores y para poder eh, hacer frente a eso. Ah. Eh, ¿La ayuda social ha llegado a gente que antes no llegaba con esta pandemia desde marzo? Sí, digamos, gente que por ahí tenía su oficio, que tenía su trabajo de forma independiente, que, que no requería ayuda del Estado, sin duda que, que tuvo que volver, a lamentablemente, a solicitar este, asistencia de parte de, de la provincia. De, o de los municipios, en este caso. Claro. Lo que sí también, este, a medida que fueron incorporándose, digamos, no, no solicitaron más ayuda, eh, atendiendo también que no solamente lo alimentario fue abordado, sino que los distintos este, programas que generó el Gobierno Nacional, como el programa de ingreso familiar de emergencia, que eso ha llegado a gente que normalmente no requería o no tenía ninguna asistencia del Estado. Ah. Recordemos que en la provincia, en la primera IFE fueron 52.000 beneficiarios y en la segunda eh, 58.000, eh, ¿vale? un número muy significativo de gente que ha recibido una ayuda de parte del Estado. Ah, claro. eh, ¿Cuál es la situación de los clubes, Diego? Eh, sé que, bueno, que también el Estado ha estado asistiendo con aportes. Bueno, nosotros hicimos ahí un programa cuando estábamos en fase 1 a toda la provincia, el gobernador nos dio las para que pudiéramos armar ayudas a los distintos clubes de la provincia. Eh, eso se hizo todo a través de la subsecretaría de trabajo con distintos parámetros técnicos de acuerdo digamos, a la infraestructura de los clubes, cantidad de personal que tenían este, a cargo. Y se dispuso una ayuda hasta 150 mil pesos este, a los clubes. Eh, eso se hizo eh, dos pagos en los cuales pudimos este, surfear bastante bien toda la etapa más crítica. Y también hubo un apoyo del Gobierno Nacional en, en algunos clubes que fueron con fondos, e incluso ahora, en este último, hace 15 días atrás, habíamos anunciado la ayuda a, a casi 20 clubes para obras, con ah. un monto de hasta mil pesos. Mm. Por lo cual... Este, yo creo en esto de destacar el acompañamiento que hemos tenido del Gobierno Nacional y así también de los distintos municipios, más allá de los distintos colores políticos que tengan, de que hemos podido trabajar en esta pandemia y en esta, este panorama bastante difícil para todos, porque es algo nuevo que nos tocó, eh, del trabajo articulado y sin miserias humanas que hemos podido ir desarrollando, con un diálogo fluido y con, con la disposición permanente del Gobierno Provincial para acompañar las distintas situaciones que se puedan plantear a nivel local. Claro. Eh, este retroceso eh, de algunas localidades ha hecho también que la actividad en los clubes se postergue. Eh, me imagino que ya venían sí. trabajando eh, de a poquito en, en tratar de reactivar actividades. Sí, a ver, nosotros habíamos hecho un relevamiento de las 80 localidades eh, a través del área de deportes de cómo estaban funcionando los distintos protocolos, y la verdad que fue una... Una, una evaluación muy positiva de acuerdo a todos los parámetros que, que debían cumplir este, algunos clubes que por ahí no estaban tan bien se les hizo observaciones y las corrigieron inmediatamente por lo cual habla también de, de no solamente de una responsabilidad de parte del Estado, sino también de las distintas instituciones este, en el cumplimiento de la medida sanitaria para evitar cualquier tipo de, de contagio dentro de las instituciones deportivas sí. Sí, sí. Eh, eh, Diego, estoy pensando en, en los operativos estos que se hicieron, sobre todo en el barrio Río Atuel, que aparecieron varios casos. Eh, sí. ¿Ustedes están dándole una mano, me imagino, a la Municipalidad de Santa Rosa para tratar de contener, porque eh, la idea es contener ahí a la gente del barrio? A ver, la, la idea de nosotros el viernes, este, cuando surgieron cantidad de casos este, en el barrio Río Atuel, estuvimos con el Ministerio de Seguridad, con la Municipalidad de Santa Rosa. Eh, con el Ministerio de Salud y con la Municipalidad de Santa Rosa, mm. este, planificando y organizando un poco la, digamos, la comunicación a la gente de lo que se iba a hacer en el barrio, que no era un cerramiento, sino que era poder explicarle casa por casa en qué situación se encontraba el barrio, desalentar cualquier tipo de circulación y que solo circularan aquellos que son este, trabajadores esenciales. Este, que tenían los permisos adecuados como para poder circular. Claro. Pero este, tratando de que la familia permanezca en su departamento, sobre todo porque bueno, eh, tiene unas características propias del barrio que hay mucho contacto en, en, los, en los lugares y espacios comunes que tiene. Sí. Eh, y sí, estuvimos articulándolo, se estuvo haciendo un relevamiento de necesidades respecto de poder dejar la asistencia alimentaria ahí en el mismo momento. La municipalidad. Concurrió con camiones y personal como para poder eh, hacer las entregas de los bolsones o módulos alimentarios en el mismo momento. Ah, está bien. Eh, bien, Diego, eh, no sé si eh, quedó algo, si no, gracias por estos minutos con Kermes. No, por nada, eh, gracias a vos y a disposición siempre. Bueno, muchas gracias. Eh, la palabra de Diego Álvarez, el ministro de Desarrollo Social que pasaba por la mañana Kermesera, son 8:14 minutos. Cento 106.1 todas las voces, todas, despierto, ah. 106 Por Por en desierto De una paliza